「そんなことある?」 Apenas superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, la de todos los argentinos, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, que se emite en esta amplitud entre las 4 y las 6 de la mañana. O sea, empieza el domingo, usted ya lo sabe bien, lo decimos siempre, pero por las dudas nunca está, d e m á s de repetirlo. Empieza el domingo, llegan Marmurek y Rimavicius, no traen comida, y si llega a haber comida, se la llevan, comen y se llevan lo que queda, no dejan nada para después. Luego viene la gente de Revuelto Gramajo, un programa latinoamericano, etc. Luego los cuatro fantásticos manteniendo los rescoldos del fuego hasta que llega Don Omar Moreno Palacios a así prender el fogón y llenar de calor y color la mañana de la radio pública. Mi nombre es Nicolás r o s i n s k y y presentaré a mis compañeros de mesa según su terror de niños. Miedo a los payasos le tenía Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, es verdad. Sí. Mucho miedo, casi todo el mundo le tiene miedo a los payasos. Sí, sobre todo a los niños. ¿Se puede sacar la pintura de la cara? Sí,、eh, espere que termino de hacer este paso de murga.、Eh, nada, lo, una cosa muy rara, igual que los niños le tengan miedo a los payasos, siendo que los payasos son un oficio en general orientado hacia los niños, ¿no? Una paradoja interesante. Yo creo que los psicólogos.、Uh -huh. en, son envía... payasos, ¿no? Sí, puede ser,、Bien. se disfasan de payasos para traumar a los chicos y luego. Uno gaste durante toda su vida la plata con el psicólogo. La teoría conspirativa, a cargo de Rodrigo Lamardo. Miedo al color naranja. Le tenía a usted camisa. Imagínense usted lo que era cuando le pasaba a buscar el micro del, colecti, del colegio. Lógicamente, ese fue mi miedo primordial durante toda mi infancia. El micro del colegio y el Partido Socialista.、Eh, humanista. Humanista. humanista lógicamente,、sí. también me alegra que se reencuentre con nosotros y que haya arreglado sus problemas con la justicia. Muchísimas gracias.、Eh, no se ha no, arreglado. ¿Cómo el n i s t a no? ¿Cómo? ¿Usted o el Partido Humanista? El Partido Humanista y yo.、Ah. yo dentro, el Partido Humanista arregló mis problemas, sobre está, todo.、Perfecto. Y viceversa. O sea, yo los de ellos. Y por último, miedo a las personas con anteojos. No. Detenía a Emiliano Brescia. Terror, terror, auténtico terror. Y todavía les temo. Mire usted, mire usted. Nunca está de más tenerle miedo a algo. Y recuerde usted que el hecho de ser paranoico no significa que no lo estén persiguiendo. No, para nada. ¿Usted le tiene miedo a algo? Yo le tengo miedo a solo a tres cosas. Diga. Al pasado, al presente y al futuro. Digamos que este programa se graba en el estudio de Arturo Jaureche t de Radio Nacional y que se dedica a musicalizar las dos horas que van entre las 4 y las 6 sin, sin muchas más pretensiones que eso, pero sí con alguna temática. ¿sí? Eh, domingo a domingo elegimos. Para que ver, no sea totalmente arbitrario, para o, que haya algún orden en el claro, universo. Claro, no todo puede ser el caos.、No. Eh, decíamos que domingo a domingo elegimos o eligen por nosotros nuestro equipo de publicitarios, todos ellos chimpancés. Eh, una temática subdividida en cuatro temáticas, de tal forma que puede ser cuatro frutas,、eh, o puede ser cuatro、eh, puntos cardinales, o puede ser cuatro、Flores. cantantes colombianos.、Claro. ¿sí? Puede ser de diferentes maneras. Y dentro de eso, nosotros nos amoldamos. Traemos nuestra discoteca portátil,、sí. está todo en magazine,、sí. en la última tecnología, todo grabado en magazine, y lo ponemos para que usted lo escuche. Así funciona la radio. Una colección que nos han querido comprar más de una vez. Sí, no, dos no, Dos、exacto. veces.、Sí. Eh, rechazamos las ofertas. Sí. Pero estamos esperando la tercera. Por ser insuficiente, la... más que sí, nada. Sí, sí, sobre todo por eso.、Eh, hemos dicho más o menos todo lo que teníamos que decir, excepto de qué va a tratar el programa de hoy y las vías de comunicación electrónicas, que es quizás lo más importante que tiene la radio hoy en día, ¿no? No es más lo importante de la radio, qué es lo que se dice o qué es lo que se escucha, sino cuál es la forma de participar de otra forma. El feedback. El feedback. Es verdad lo que dice r o s i c k y Obvio, esos programas. Sí. Dice, sí, l o vi, una porquería. No, corruptos.、Bueno. Presentan un disco、ah, X.、Sí. Disculpe. Me encanta. Empiezan a pasar los temas, siempre de fondo. ¿no? Sí. Nunca te le va a pasar un tema entero porque está como prohibido eso.、Sí. Hasta en la FM está prohibido eso. Y le dice: Bueno, ¿quieres escuchar el disco o verlo? Bueno, entra al blog y ahí te vamos a pasar la canción. Es radio. Es radio, pasarle el programa. Pasarlo en el programa y después, si quieres, subir el videoclip o lo que quieras a tu blog. No. Vivas, son es gente moderna. Y no me p o n g a a hablar de la radio televisada. Hable de la radio televisada. No, no quiero porque me hace muy mal. Ya me dijo el médico que me hace muy mal. Bueno, le voy a decir el blog. Dígame el Diablo, blog, por favor. Por favor. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar. Discos. No, por el momento discos、sí. no. Pero sí programas. Sí, y programa, programa. sí, sí. Incluso、eh, programas que se entienden. Este mismo programa ustedes lo escuchan en el blog y lo entienden. Sí, tiene <risa> subtítulo. Sí, sí. Está explicado abajo con dibujitos. <risa> Esto quiso decir. Sí, sí. Disculpen、ah. los chistes, etc. Así que pueden entrar al blog y escuchar los programas desde el primer programa, ya hace como cuatro este años. Este programa. Solo los cuatro fantásticos. El de Mario Mactas no lo puedo escuchar. No. no. El, el de Lalo Mir de encuentro en el estudio. No, eso de tele. ¿No lo puedo escuchar? <risa> no. En ¿El blog? No. no. Si quiere, nos puede mandar un mensaje privado y nos dice, Che, ¿dónde puedo conseguir tal programa? Y nosotros, si tenemos ganas, se lo buscamos y se lo pasamos. Allá、si、no lejos, no? y hace tiempo, cuando hablábamos todo de corrido en el primer programa, ¿se acuerda? Que、sí. podíamos decir una frase casi sin trabarnos.、Oh, mm -hmm. Qué época s aquello. s、sí. Así que, los cuatrofantásticosradio.blogspot.com. También estamos en la red social de Facebook, porque、claro. aquí. Sería el feedback con el oyente sin la red social de Facebook, www.facebook.com, la red social que creó Mark Zuckerberg para acosar a una compañerita del, del secundario, no, perdón, de la universidad. Allí vivimos bajo el nombre de los Cuatro Fantásticos Nacional. Funciona como en cualquier página de internet, usted le puede, puede dejar su comentario, puede pedir un, un programa pedido, por, por ejemplo, quiero escuchar cuatro auriculares negros. Vamos a ver cómo se musicaliza, o cualquier otro tipo de programa. Cuatro cantantes del folclore santiagueño. ¿no? Claro. Más fáciles. Ya que estamos charlatanes, aprovecho de decirle a todas las personas nosotros que. Nosotros les c o n t e s t a m o s b u s q u e n el n e b l o g porque <risas> seguramente ya lo hemos hecho. O sea, lo Quiero aprovechar que estamos charlatanes y hablando del Facebook para、sí. decirle a la, a la gente que publica en sus muros、eh, advertencias al Facebook diciéndole. intentando salvarse de posibles publicaciones de contenidos, e t c t e r a que no funciona así, la realidad. A ver, por ejemplo. Yo publico esto porque Facebook se va, va a empezar a cobrar para que los datos sean privados. Y si vos p e g á s esto en tu muro, te tienen que respetar. No, señor. No. No, no lo、no. no、van a respetar nada. De u s t se metió en Facebook, nadie le va a respetar nada. Se, hecho, va, se van a quedar con sus datos, se van a quedar con sus fotos, <risa> l a f o t o de sus hijos, su dirección, sus mensajes privados, todo. Usted ya está, ya se metió. Si no quiere que hagan eso, no se meta. El único que quería y nosotros le pedimos, por favor, que participe, que、sí. se meta. Los Cuatro Fantásticos Nacional le da clic al me gusta, se entera de cuándo cargamos los programas y, por supuesto, recibimos todo tipo de comentarios allí. Donde nadie le va a robar sus datos、no. es en www.radionacional.com.ar. Usted entra a la página web de la emisora pública y puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando, lógicamente, usted entre a la hora que está este programa. ¿no? Si usted entra a la hora que está el programa de la Rea, bueno,、oh. podrá disfrutar del programa de la Rea. Claro, cosa que le recomendamos, sí, sinceramente.、Eso. Escuché a la rega mejor.、Sí. Eh, por último, digamos que la dirección real, la dirección concreta, la dirección de Cemento y Rulemanes, en la que está cita la radio pública de Buenos Aires, es Maipú 555, entre la Valle y Tucumán, casi a mitad de cuadra. Ahí nomás. Mire lo que le digo, y ahí nos puede mandar gacetillas, nos puede mandar discos, nos puede mandar pate de f o i e Un guiso claro, de lenteja. Bueno, el de sí, el guiso de lenteja envasado al vacío, por favor. Porque si nos manda la cacerola, viene en un camión, quizás se vuelca, por ejemplo. Es verdad.、Eh, y, el, bien. El, sí, y el alimento, el ganado,、eh, no nos lo manden en pie. No. Por favor, también en, todo envasado al vacío, si, si puede ser. Creo que alguna vez lo hablamos. ¿Paté de foie o picadillo de carne? Uno y uno, por favor. Está bien, muy bien. El, el, hay una diferencia. ¿Galletita o en pan? En pan. Pero hay una diferencia. El paté de foie más barato, contra el picadillo de carne más barato, probablemente gane el picadillo de carne. Tiene、el、más gusto el paté. El paté de foie más caro sale 150.000 veces lo que sale en cualquier picadillo de carne. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hay unos gansos que y, y y no, crían especialmente. Para lo esto、negociado. es verdad lo que voy a decir, r、eh. e Esto,、ah, esto ver, lo que voy a decir, es verdad. Me alegro que lo, diga una verdad.、Sí. <risa> hay gansos、sí. a los que se les da de beber mucho alcohol. Ah, Porque de esa manera crean que cirros, los hacen cirros, cirróticos, con lo cual el hígado se les expande de manera exacerbada y con eso hacen el, el p a t é de foie. El p a t é de foie p a t é de hígado. Claro. Hay gente mala en el es mundo. Es un horror lo que estás contando. ¿Se da cuenta, no? No sé, digo,、Espere. yo conozco a más de un amigo mío que desearía la vida de ese ganso. Bueno, voy a poner en Facebook: <risa> no le den alcohol a <risa> los gansos. Pegá esto en tu muro si no querés que le den de beber alcohol a ningún ganso más. Y seguro que. Se ¿El ganso se pone pendeciero n con el alcohol o le da sueño? ¿Picotea es, al otro ganso o se va a dormir? Hay gansos y gansos. Ganso ¿Y vale el picadillo de carne o el paté con otros sabores? ¿Vio que a la gente le pone picante,、mm, o, o orégano? Polémico.、Muy、es polémico. polémico. Es. es polémico, no vamos a decir nada más que eso. Eso es polémico y no es polémico lo que le hacen al pobre ganso. No, ¿Se lo hace usted eso al ganso? No, Yo no, tampoco bueno, le hago no, eso al ganso. Yo solo le estoy contando algunas técnicas de la industria avícola. Eh, voy a abrir el sobre. Por favor. ¿A qué me refiero? A ver de qué temática vamos a hablar en el día de hoy. Recuerden, este es un programa musical temático. Pero espere. ¿Qué? Un separador. ¿No? ¿No era así? No. Sí, tiramos el separador y después decimos. No, decíamos... si yo dije, cuando lo abro yo diciendo. Yo mi bloque no, abro diciendo. Que, verdad, lo abro diciendo, entonces hablamos de cuatro grandes del tango. Ah, listo,、dicho? perdón. Seguimos. Voy a abrir el sobre. Ábralo.、Bueno. No. Eh, me refiero, obviamente, al sobre que dice de qué temática trataremos hoy. Este es un programa temático, ya lo, lo acabamos de decir. Usted, si tiene un tambor, a g a redoble r en su casa. Sí, imagínese. l o Qué sobre tan grande, e Sí, y, y me extraña el color de púrpura. Sí. Tenga、sí. cuidado, o Igual es grande, no pasa nada. Han gastado en, en Ay, pero el, ¿por qué lo、papel? tenía que abrir por la mitad? Se me r o m p i ó el papel, esa ¿eh? sí、de v e r a Es así de, que... de atolondrado,、eh, me, así. me gusta, porque después tengo que juntar los dos papelitos y me hace sentir que estoy como leyendo una clave de espías. A ver. A ver. <risas> Silencio, por favor. Canciones sobre el patén. ¿no? ¿En su casa? No. Por favor, hagan silencio. Canciones ¿En sobre canciones. ¿Qué está escrito? Cada... En sánscrito. Ah. Lo mandan en sánscrito para que nadie nos robe la idea. Me alegro que sea fluido, le salimos a ver. Sí, claro, sí, sí, en algo soy fluido s <risa> e n el sánscrito. El cuarteto de oro del tango. ¡Oh! ¿Qué hay cuarteto grupo llamado, sí? No hay,、ah. o no, no que nosotros conozcamos al menos. Y no se trata de un grupo, esto lo estoy leyendo en la letra chica del contrato.、Ah, n No se trata de un grupo que haya existido realmente, sino de elegir a cuatro grandes: un cantante, un pianista, un guitarrista y un bandoneonista del tango. Así que eso es lo que sonará en Los Cuatro Fantásticos a partir de un instante, ahora mismo ya. Mire, vea. Los Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre música. Cuarteto de oro del tango, entonces es la temática que nos reúne. En el día de hoy, me ha tocado elegir al cantante. Una、Bien. elección sumamente muy difícil. Había, si uno quiere ar armar el cuarteto d e o r o del tango y quiere elegir un cantante, tiene, yo me imagino que cientos de cantantes, como mínimo, para elegir. Así que elegimos un tapado, quizás alguien que no se imaginaba. a la Pero,、gente. o sea, no vamos a hablar de un cuarteto que existió puntualmente. No sino... lo sabemos, quizás al... haya ex existido. Aceptamos el misterio. a c e p t a m o s el misterio, por favor. p e r Factores. vamos a un d Sí, armamos sí. La, la banda de oro del tango decía que el i j o un, un cantante tapado, quizás no la primera elección de todo el mundo. Se trata del uruguayo Carlos Gardel. Ah, claro. Ah,、no sí. bueno, bueno, bueno, no se jugó mucho tampoco. No, porque, bueno. Y, ¿Y tú, pero pero eligí un cantante. Elijo a Gardel, a q u i é n voy a elegir. Una, un pisado. Elegí a un jugador de fútbol. Y bueno, y uno se va a llevar a Maradona probablemente, o no sé. Al que uno va a elegir, ¿no? Sí, pero no, no pero sale de, de ahí. No sale muy de ahí. Perfecto.、Claro. Carlos Gardel entonces. Para no hacer lo que hacemos siempre, vamos a pasar quizás los tangos que no son los que más suenan de Carlos Bardel. Arranquemos、eh, con una bonita página musical intitulada Al Mundo le falta un tornillo, que suena así. Está en la estufa, triste, amargo y sin garupa, era un quénico y c o r t a Se acabaron los r o b o t o s y hasta yo quedaba gusto, ocho kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, aquel que l q u e c o m p r a diez de fiambre. Hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de pre, hoy se duerme apurao. d Y la chiva e s t a q u e r i d o se la nafeitao. d Hoy se llevan a e p e ñ a r b a e l a m i g o pa' fiel. Nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un t o r n i l l o que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? Uy, uy, uy. 私の手でありません。 Y el honrao se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurao. Y la chiva s t a cristo se la han apeitao. Hoy se lleva a empeñar, hoy、oh, l a p i c o p a fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en、no、el riel. Al mundo le falta un tornillo. Que venga un mecánico. ¿Pero para qué, don Carlos? u Vos tenés agua en la bóveda, viejo. Vos quieres saber para qué. Va a ver si te puede arreglar. Esto que sonaba era: al mundo le falta un tornillo con letra de discepolo, del discepolo desencantado, del discepolo de la d éca d a infame. El d i c e p o l o que escribe a tangos, luego, cuando él la escribe a un proyecto político, deja de escribir tangos, se dedica más al teatro y, sobre todo, a la participación radiofónica, con su recordadísimo personaje mordisquito. Pero bueno, así veía el mundo en alguna época don Enrique Santos. Escuchemos ahora a don Carlos Gardel, cantante de este cuarteto de oro del tango, haciendo. Vamos a hacer una dupla de, de la timba, del escolazo, si le parece. Canta primero Haz de cartón. Y después canta Naipe Marcado, contando sus proezas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel. a g i l e s en grupía, m a c h e un par de ojos, con famosas hazañas, genuinamente、no、conocedor de frases y de modales, de la jerega culera del arrabal, les contaba combates fenomenales en que siempre jugaba rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía los cuentos de pollatín. Y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de b a l a n e r í a O cebaba s e l m a n a en una t i n a en la cueva tenía d o s Melitón, y f u i s t e m a n d a d e r o los capiolos, y venía e z a c o n t e r la de gran matón. Se llamaban el ganso p o r q u e Diotario. とても勘違いが必要だ ó た。 Y el que contaba h a z a ñ a s entre infelices, de reñidas peleas que dominó, murmurando entre dientes r e p u m p u n e a ya no vemos más guapos, viejo, que le vaya a c e r todo a c a b ó Hasta las seis, los cuatro fantásticos. ピンポイントはありません。 Fui testigo que te busco siempre y no te puedo hablar. Terminaron la p a y a d a y e l taita con su pericia. Pide a la pampa felicia que se quita el sor r o b r í g u e y baile derecho viejo con el gran Rodríguez Peña. Para que el a l m a porteña. r e s u r j a grande y feliz. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro, me pongo a llorar. Cui par Floridas e, y p o r corrirte soy. Me han informado que te habías plantado con tu b a n d o n e o Pero yo sé que vos no aguantarás el perez. Ni te pe marcará cuando ya es una tierra. n e q u ¿Dónde te fuiste, tango? Que te busco siempre y no te puedo hallar. Escuchábamos Haz de Cartón primero de Valpiana Barbosa y González, y luego escuchábamos Naipe Marcado de Greco. Estamos escuchando a Carlos Gardel, al uruguayo preferido de este programa. Hoy hablamos de. Eh, hemos armado al cuarteto de oro del tango. Elegimos a un cantante, un pianista, un guitarrista y un bandoneonista, como para armar una especie de selección, ¿no? De cuatro fantásticos del tango.、Eh, dije ya que escuchábamos as de cartón y naipe marcado. Vayamos ahora a conseguir un clásico. Esto sí que es un clásico y ha sonado mucho, pero nunca está de más escuchar en la voz del s o r s a l criollo Soledad. 私はあなにとあなたにとても寂いこした La pesadilla de su lento t í t u l En la doliente sombra de su cuarto, al esperar sus pasos, que quizás lo volverá. A veces me parece que ellos d e tienen que andar sin atreverse luego a enterar. ファンはあなたの家にいいるフた Las の心の声は、あなたの声は、あなたの声は、e なた e 声は、あ a p a 声 a あなたの声は、あなたの声は、de e の t r あな a の声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あな r e 声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あ e たの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの s は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あ c たの声は、あなたの声、あ もう一つの愛の深さは、その深さは、その深さは、その深さは、そのその深さは、その深さは、その深さその深ささは、の深さは、その深さは、その深さは、その深さは、そその深さは、その深さは、その深さは、 Pero no hay nadie y e l la no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va a dejar en dos d i v i s i ó n cenizas en mi corazón. Sí, era de Gardel y Lepera, Soledad, lo que acaba de sonar, ¿no? Todavía no había sonado ningún Gardel y Lepera en este bloque dedicado a. Don Carlos Gardel. Que no es cuarteto de oro, pero que sí era una dupla de oro. Era, sí, la dupla de oro del tango, probablemente. Estamos en los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública AM870, la de todos los argentinos. Escuchando hoy Cuatro Fantásticos del tango, podrían ser, o el cuarteto de oro del tango, como ha decidido nuestro grupo de monos redactores、eh, publicitarios. Nos queda tiempo, nos dicen,、eh, haciendo el famoso signo de los dedos en B, p a r a dos tangos más. Así que tenemos dos tangos más, escuchemos s i l b a n d o y después Malevaje. Una calle en Barraca. Al sur Una noche de verano. ウォンドウォいドウォンドウォ ピラーラマンと、エレファテラー ファロー、えいや、いせごあいどしびのさ、らそんぶらでのぼりあけ、あきんいんぴょうでふうなべたんとらたぼさ、んげみどいんぐりとまれかえ、いぷれしゅわるごえん entre las ombros、えいや、んかんけんぱこんらすたじょぱな。 エレコーテルアイエレアセントデューロンゴノトノークルビオー。 6, Los Cuatro Fantásticos. d e í por Dios, que me has dado. Que estoy tan cambiado.、Oh, no sé más quién soy. El mal e va a extrañar. Me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel. De guapo que ayer. 私の心 l 声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の o で、私の a で、私の声で、私の声で、私の声で、私の a で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声で、私 e 声で、私の声で、私の声で、私の声で、私の声 l a の声で、私の声で、私の声で、私の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 ペンセンのベティーテンベレー、シショーケ、e ューキャンゴティー、メポンゴアヨラー、ディポーデオケミャンア a トイタンダンデオ、ノセバリアンソー。 r う、この方は r と言うの s i l b a n d o es de Piana Castillo y González Castillo, y Malibaje es de Filiberto y Enrique Santodillepo, lo que repite punto palabra en este bloque de Carlos Gardel. Hemos tenido el placer, nos hemos dado el gusto de poner muchos tangos de Gardel en, esta, en este primer bloque musical de los Cuatro Fantásticos, dedicado hoy al cuarteto de oro del tango, a un cuarteto de oro del tango donde Carlos Gardel sería cargo de las voces. Vamos a una tanda publicitaria y luego Rodrigo Lamardo llegará con el siguiente integrante de este mítico cuarteto de oro del tango. Dos por cuatro como u a t r c o el tango, Tres por cuatro como u a t r c o el vals, Cuatro por cuatro como u a t r c o el rock, Nueve por cuatro como. u a t r c o No se me ocurre nada. Nueve 9x4 como. Como. Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en la radio pública, en Radio Nacional, AM870. Hoy tenemos un programa con grandes músicos, porque es el Cuarteto de Oro, el Cuarteto Fantástico. Es el Dream Team del tango, según la opinión de nuestros monos creativos. Publicitarios sí, que, y nuestros, ¿no? Les gusta hablar en inglés. A los monos publicitarios. La selección nacional del tango, podríamos decir. Sí, porque Dream Team que, sí, sí. es sí. muy de, de otra zona que. Perdón, ¿y con c a r d e l qué hacemos? Bueno.、Eh, Pido la plata. Claro, sí, sí, sí. Digamos, Hubo puede... un determinado momento donde los, el gran patriota del Uruguay creía que el Uruguay correspondía al mismo país que, que, que es este. En ese sentido. Hacemos, tomamos una licencia histórica y poética y lo consideramos una provincia. Así que en este segundo bloque vamos a escuchar nada más y nada menos que a un pianista. Mire usted. Que es Horacio Adolfo Salgá. Muy bien. Casi nada. Que nació el 15 de junio de 1916. También fue compos es compositor y director de varias orquestas. Y le voy a empezar a contar un poco sobre su historia. Escúchale a、Salgan. que es su historia. ¿verdad? Ah, no, la de s a l g a n Ya desde、ah. chiquito escuchaba el piano, porque el padre ya tocaba el piano. Y él desde la cuna lo escuchaba. ¿Y sabe a qué edad empezó a estudiar piano? A los 42 años. 6 años. Mire usted. A los 6 empezó a estudiar piano. e r o s los... o no a duras penas sabe escribir a los 6.、Sí, hay gente que ya sabe tocar el piano a esa edad. Claro,、eso、hay gente、sí、que aprende, aprende música antes que.、Hello. A los 13 ya era el mejor alumno del Conservatorio Municipal. Y tocaba obras de Bach, Beethoven, Chopin, Ravel. Obras pequeñas, ¿no?、Uh -huh. Ya a los 13. Así que, r o s i g y por favor, dígale、sí. a la mujer que está del otro lado. Sí, señora, usted recuerde, este es el momento en el que usted va, despierta a su hijo, si es que él está en su casa, los amarrea un poco y le dice: Para que aprendas. Y se va. Un changletazo nunca está de más.、Sí. Debido a las necesidades económicas que había en la casa, en 1930, o sea, a los 14 años. Empieza a tocar el piano acompañando a las películas de cine mudo. Empieza、uh, a tocar en los barrios. Clásico oficio de, de, de músico de aquella época, ese, y la de tocar en los cabaret, ¿no? Claro.、Uh -huh. También tocaba en bailes. Claro. Tocaba en casamientos y también el órgano en la iglesia. Mire usted, pero por eso no cobraba, ¿o sí? No sabe. ¿Cobra el que toca el órgano en la iglesia? Y un asiático le debe andar. ¿Qué pregunta? Perdón, no, no quería. Siga con Sargán. A los 18.、Eh... Se hace solista. Dice, bueno, yo voy a salir. Ya está esto la iglesia, no va más. la iglesia voy a salir a tocar por mi cuenta. No quiero depender más ni de la iglesia ni de los barrios. Yo estoy grande para todo esto. Dice a los 16 años. Claro. Y empieza a, a tocar el piano en cualquier lugar. A los 20 lo descubre. Algo adentro de los baños públicos, digamos. <risa> en las cabinas de teléfono. En estaciones de tren. Iba c o n e l p e l o bajo el brazo. Sí sí. sí, sí. Adentro de los barriles. A los 20 años fue descubierto por Roberto Firpo,、uh -huh. que era. Ya era director de, de la orquesta típica. Y, y lo contrata a s a l g a n Y se pone a tocar el piano en la orquesta de Roberto Firpo cuando tenía 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Dos años más tarde? A los 22. Qué, bien, qué rápido para los números, camisa. Gracias. Debutó como arreglador de la orquesta de Miguel Caló. Ya pasa a ser un pianista a ser el arreglador de la orquesta de Caló. Recordemos que el arreglador en las orquestas de tango es una figura excluyente. Es una. Es... Es probablemente el tipo de masa de música. Es casi tan difícil como escribir un tango, es escribir el arreglo de ese tango. Así es. Y para otros instrumentos también. Claro. En 1942, o sea, cuando. Claro, el arreglo es eso: es decir, vos vas a tocar tal parte de tal、sí. forma, vos vas a tocar tal parte de tal otra forma. Y hazlo c así, ¿eh? como te digo. Sí, claro. Y lee、punta. bien la partitura, por favor. A los 26 años, realiza su primera grabación para la compañía discográfica RCA. Y en 1944, ya cansado de tocar para otros y arreglar canciones. ¿A qué edad? En el, en el,、eh, a los 28.、Bien. Convoca a músicos, que, amigos y, y que gustaba de, de, de su arte interpretativo y dice: Voy a crear mi propia orquesta. Ahí está. Y listo. Se pone a trabajar para su orquesta y luego, cuando empieza a hacerse un poco más conocido, lo despiden de Radio Belgrano porque él tocaba en Radio Belgrano como hacían casi todas las orquestas、claro. de, esa, de esa época. Lo echan de la radio y luego lo echan también del de sello de RCA. ¿Saben por qué?、Pues、dicen que sonaba rara la orquesta y que su cantante, Edmundo Rivero, cantaba mal. Claro, porque Rivero tenía un registro no habitual a los cantantes de tango y s a l g a n e n a un renovador del estilo.、Uh -huh. Un vanguardista ya para esa época. Sufrió lo que sufrieron todos los renovadores del estilo en algún momento, ¿no?、Uh -huh. Después llega el reconocimiento también para todos. Le pasó a Gardel, a Priasola, a todos. Sí, tenía muchas. Eh, Disonancias, las, las composiciones o las interpretaciones de s a l g a n y lo echaron porque era rara su música. Mire qué rara que era la música que sonaba así. Que escuchábamos era el r a e clásico de s a l g a n compuesto e interpretado por él a fuego lento. Del año 1954, un avanzado realmente Horacio s a l g a n a quien le estamos dedicando este segundo bloque del de cuarteto de oro del tango argentino. Con esa primera orquesta donde estaba Edmundo Rivero, no quedó ningún registro、eh, grabado, pero. La orquesta duró hasta 1947, así que duró tres años tocando en, en muchos lugares y haciéndose conocidos, pero no quedó ningún registro de, de esa orquesta, que en ese momento le decían que era muy rara y no lo dejaban tocar en el caso de Radio Belgrano. A partir de ese momento, del año 47, cuando rompe su primera orquesta, s a l v a n se dedica a componer y a enseñar, y en 1950, recién, regresa con una nueva orquesta. t u v o tres años dedicándose a la docencia y a componer nada más y nada menos. había empezado tan joven que podía dar ventaja.、Uh -huh. Y ya a fines de los, de los 50, conoce a, al, al guitarrista Ubaldo de Lío, que tocaron juntos 40 años. Es la gran dupla, una de las grandes duplas del tango. Salgana en piano, Ubaldo de Lío en guitarra. Escuchemos ahora tres canciones. ¿Les parece bien? Tres tangos. Vamos con una carta. Que la canta Ángel Díaz, luego Boedo, una pieza instrumental y otra instrumental llamada Nueve de Julio, Eva, una duda cruel me aqueja. Y es más fuerte que esta reja que me sirve de prisión. No es que me amargue la tristeza de mi encierro y tirado como un perro, a r r u m p a d o en un rincón. Quiero que me diga con franqueza si es verdad que de mi pieza se hizo dueño otro valor. a e si es cierto que el infame, abusando que estoy preso, me enganía, y si es cierto que al bebé te lo han dejado en la casa de los pibes sin hogar. Si así fuera mala ya con la ingrata, algún día de salir y entonces vieja, se lo j u r o por la cruz que hice en la reja. ぼの nunca めまん iste ぼくとどまるどまるど a るどま e ど、no なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜ Diga madre, si es cierto que el infame, abusando que estoy preso, me ha engañado, y si es cierto que al cadete lo han dejado en la casa de n o s t r vecino hogar, si así fuera mala esa conigrata, algún día de salir y entonces, vieja, se lo j u r o por la cruz que hice en la reja. デュタコミッター De 46、「Los Cuatro Fantásticos」<音楽>。 La interpretación del tango 9 de julio. Nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Los Cuatro Fantásticos. No somos de piedra. Por eso, te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Ya hemos superado las cinco de la mañana, ya pasó una hora de los Cuatro Fantásticos y queda una hora por delante, ¿no? Es el momento justo donde uno termina de entrar al bosque y empieza a salir de él la en cruz... la mitad. Es la encrucijada del programa. Justamente.、Eh, digamos que este programa continúa llamándose Los Cuatro Fantásticos. Por ahora. Y sigue habitando el horario de las c u a t r o las seis de la mañana en Radio Nacional, la radio pública, o sea, después de Revuelto Gramajo y antes de Omar Moneno Palacios, ídolo de todos nosotros. Sí. Mi nombre aún es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros de mesa rogando que sus nombres no hayan cambiado durante lo, la hora que pasó. Rodrigo Lamardo, ¿usted aún se llama así? Sí, me llamo así. Buenas noches. Buenas noches por segunda vez. Buenas noches, Agustín Camisa, si es que ese es su nombre. Déjeme corroborar mis papeles. Sí, aún bien, no soy. No han cambiado. Y por último, ya tenemos dos de dos y sería fantástico que Emiliano Brescia. Conserve también su identidad. Marta Brescia desde hace 15 minutos. Muy、sí. bien, bienvenido Marta、eh, con todos nosotros.、Es. Opera técnicamente esta emisión el señor Celso Miño y luego se encarga de ponerlo al aire el operador fantasma. Es uno distinto por cada vez. No sabemos quién tocará esta vez. Nunca sabemos si se pelean por operarlo este programa o、no, por no operarlo. Claro. Se ponen la sábana blanca, ¿no? Eran 10 minutos cada uno. Es lo,、sí. lo, lo máximo que pueden aguantar. Sí.、Eh, Hemos dicho ya entonces nuestros nombres, hemos dicho la gente que está en la parte técnica, digamos cuáles son las vías de comunicación electrónicas con los cuatro fantásticos. Tenemos un blog. ¡Qué suerte! Que tiene cuatro años de vida. Me encantan los blogs. Ya iría、sí, Jardín. e s、sí, un、claro. blog que va a Jardín. s a l i t a celeste. Van desde los 45 días al jardín los niños. Ahora. ¿En ahora a serio? A,、no、te... a la ¿20? guardería, ¿no? Qué guardería? tiempo me he quedado.、Sí. Disculpe, ¿eh? tengo datos. De esos datos tengo un montón. Sí, después, después <risa> digan para más. Está bien. w w w l o s c u a t r o f a n t a s t i c o s r a d i o b l o g s p o t c o m Ahí puede、Muy、encontrar、bien. programas、uh -huh. viejos y nuevos. De los cuatro fantásticos, siempre. ¿eh? Siempre de los cuatro fantásticos. Sí, sí. El de m a c u m a z u k a no. No busque el resumen de la fecha porque tampoco está.、No. Tampoco.、Eh. Tampoco puede ver、eh, goles, ni programa de、no. Fantino, nada de ver eso. Ver nada porque、no. es un programa de radio. Exacto. No, no, pero en el blog se pueden、ah, poner、bien. videos. Perfecto, pero nosotros no ponemos. No ponemos videos. Solamente el programa para que usted lo pueda escuchar. Hay lista de temas, fotos, un video que está autocensurado. Está prohibido sí, también. Sí. En sí. algunos lados. En algunos lugares, unas partes. No lo para... recomendamos para verlo en una reunión social con gente mayor.、Uh -huh. Y bueno, eso. Lo que hay en un blog, r o s i s k y a l g o más quiere usted? Tantas cosas. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Eso funciona como una página o como una suerte de club de fans virtual. q、bueno. Usted é bueno. u expresa su adhesión a este programa a través del botón que parece que está paseando dedo, que dice me gusta. ¿Un policía hay? También, por supuesto, hay un policía, un agente de la CIA, Tabono, todo lo que hay en Facebook. Y allí también puede dejarnos no, su comentario, se entera de algunas novedades, por ejemplo, de qué color se t i ñ n e el pelo Rodrigo Alamardo esta semana, y así otras cosas que son de su interés allí en los Cuatro Fantásticos Nacional. www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora, usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, por ejemplo, por supuesto, desde Irlanda. Claro, donde nos está escuchando Bono mientras asiente con la cabeza. Por último, Maipú555, la dirección real donde usted nos puede mandar el correo epistolar, nos puede mandar gacetillas, nos puede mandar discos,、mmm, nos puede、eh, mandar muestras de cabello. Una encomienda. ¿Una encomienda de qué? De lo que usted quiera meterse, total es、claro. por peso. Ojos de vidrio. Ahí está. ¿Para qué? Para jugar a las bolitas. Ah, ah, para armar una colección de algo. Hay gente que colecciona cada cosa.、Claro. Las bolitas. ¿Ustedes cuál preferían? ¿La que tenían las banderas? No. ¿Acerito o la de leche? No. Pero la, el acerito no valía para jugar, me pareció a、no. s o sea, esa rompía las bolitas. El barrio rompía, no, claro, no podía jugar con el acerito. Y la de l a b a n d e r i t a s es la última generación de bolitas, la bolita japonesa. Que ya le faltaba peso. La, la, la lechera era la más linda. A mí la que me gustaba era la de l a n d e r a s La bolita bueno, lechera, una bolita como. como. celestiaga, una cosa así.、Sí. Como manchada con, con una nube dentro, digamos, ¿no?、Sí. Es muy lindo ver cómo hacían las bolitas también. c ó m o Eh, derretían el, el vidrio y lo envolvían para hacer ese formato de color que tenía adentro. Si usted está con tiempo libre en el internet, lo puede encontrar. Muy bien, ahora aquí puede usted insertar su comentario sobre cómo no se juega más a la bolita, etc.、Sí. etc Como antes era mejor、claro. que ahora.、Sí. OPI, ¿se acuerda del OPI? Claro. ¿Y dónde fueron a parar todas las bolitas, no? Claro, Probablemente、es. una parte del reciclado, pero en algún lugar tiene que haber millones y millones de bolitas de, de vidrio escondidas. Con un viejo que a veces son mías. <risa> <risa> <risa> en mi época el... era mejor la, la infancia <risa> y esas cosas. ¿sabes? Teorías como esas hay en el libro de Alejandro Dolina, ¿no? c l a Las en, Crónicas del Ángel Gris. En, en el primer libro de, de Alejandro eh, Dolina. Eh, no era de eso que estábamos hablando, sino de MyPool555.、No, de, es que, el... de lo que nos puede mandar Anon. s o t r Sí,、vez. nos puede mandar bolitas, claro. Sí, por supuesto.、Eh, y por último. Tenemos que decir que hoy hablamos de cuatro grandes、eh, artistas del tango, el cuarteto de oro del tango. Le hemos dado de llamar con la originalidad que caracteriza, caracteriza a nuestros creativos publicitarios, sobre todo el, por el hecho de que ellos son chimpancés. Ella ha sonado en la voz de este cuarteto de oro el uruguayo Carlos g Ardel, en el piano de este cuarteto el uruguayo Horacio s a l g a n、eh, y. Dentro de pocos instantes, Camisa de v e l a r á al tercer integrante. ¿Uruguayo? Seguramente. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Continuamos entonces en el tercer bloque musical de Los Cuatro Fantásticos, dedicado hoy entonces a El Cuarteto de Oro del t a n Ya ha pasado entonces Carlos Gardel en la voz y en el piano, Horacio s a l g a n y continuaremos entonces con la guitarra de Roberto Grela en este cuarteto fantástico que le estamos proponiendo. Pasamos sin más entonces directamente a la música, sonará todas composiciones instrumentales para que notemos el virtuosismo de Grela en la ejecución de su instrumento. Suena Gallo Ciego y Abuelita Dominga aquí en Los Cuatro Fantásticos. ¡Cuatro Fantásticos! Thank、you Pasaba entonces Gallo Ciego primero y Abuelita Dominga en la guitarra de Roberto Grela en este cuarteto fantástico. Grela, precisamente, ha participado de muchas、eh, orquestas fantásticas, como la de Troilo, e l propio Leopardo Federico, Edmundo Rivero, s a l g a n Franchini, Berlingeri, Siria Cortriz,、e, entre otros. Así que podemos decir que él en sí mismo Ha sido integrante de, muchas, de muchos cuartetos y orquestas. No sabía que había tocado con Víctor Heredia. Entre otros, exactamente.、Sí. Seguimos escuchando el virtuosismo en las seis cuerdas de Roberto o r e l a Suena ausencia de castellanos y Gomila y luego el choclo, el clásico de Villoldo, aquí en Los Cuatro Fantas. Los、cuatro Fantásticos, el prime time de las cuatro de la mañana. Policiales. Somos los cuatro fantásticos de la música. Pasaba ausencia y el choclo en la guitarra de Roberto Obrela, que se inició en el instrumento casi de casualidad. El... En realidad empezó tocando la mandolina, que es como esa guitarra chiquitita, usted la habrá visto mucho, Rodrigo Lamardo, que tiene un sonido mucho más agudo que una guitarra, precisamente porque sus tíos tocaban ese instrumento. Y luego, italiano, seguramente. Lógicamente, ¿no? y luego fue, casi por casualidad, deviniendo en la guitarra. Los Cuatro Fantásticos es el programa, el cuarteto de oro, precisamente la guitarra es el instrumento elegido hasta hoy. Suenan estos tres temas, nos vamos a la tanda y continuamos con más música aquí en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro, seis, Los Cuatro Fantásticos. Para policiales, somos los cuatro fantásticos de la música. Radio Todoterreno. Cuatro por cuatro. v Al Carmelo Troilo va a ser quien cierre este Dream Team, este, estos cuatro fantásticos del tango, este cuarteto de oro del tango argentino que está sonando esta madrugada aquí en los cuatro fantásticos. Hombre porteño de Buenos Aires, Pichuco era el apodo de Troilo, apodo que está más relacionado al litoral argentino que a Buenos Aires, por supuesto, y que tiene una particularidad, si bien. En el litoral, Pichuco significa negrito. Es una palabra que se cree que viene de Pichu en guaraní. Pero en guaraní no quiere decir negrito, sino pequeño. Ah, mire usted. ¿eh? Pero bueno, como en el interior se le decía, se le dice todavía negrito a los chiquitos.、Uh -huh. Como se le dice gurí también. Claro, como se le dice gurí o chango también. O chango más en Uruguay por ahí. No, Santiago. t No, gurí sí, gurí en Uruguay y chango más para el otro lado, más para el lado de Salta, Jujuy. Tucumán. Tucumán también. Bueno, así que ese es el significado entonces de Pichuco. Pequeño, negrito. Troilo, como decía, será el, el bandoneonista de este, de este grupo de tango que hemos armado aquí esta madrugada en los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo armarán el repertorio, no? Y va a tocar con un bandoneón particular, Troilo. No va a tocar con cualquier bandoneón, sino con uno que se compró. Muy de chico, que en realidad le compró la madre cuando Troilo tenía 10 años y escuchaba a los bandoneones de, del barrio y empezó: Mamá, comprame uno, mamá, comprame uno, hasta que la madre se lo compró. ¿Saben cuánto lo pagó? ¿Cuánto lo pagó? 40 pesos de ¿Cuánto? esos tiempos.、Muy、Nada,、bien. de todas formas, porque resulta que el bandoneón la madre lo compró en 14 cuotas de 10 pesos, pero pagó las cuatro p r i m e r a s el negocio cerró, el vendedor desapareció. Así que bueno, nunca más tuvo que pagar el resto.、Eh? Y durante gran parte de su carrera, t r o y l o tocó con ese bandoneón.、Si、para cuando su hijo le pida que quiere tocar una, la guitarra eléctrica y le pida que se la cambie cada dos meses, ¿Eh? muéstrele la historia, refríguesela por la cara, señora. Claro, mamá, comprame una guitarra nueva, esta ya tiene dos años. Claro. No,、sí. querido, aníbal t r o y l o Hasta que no t o q u e como t r o y l o no. Exacto. Empezamos entonces a escuchar un poco de Aníbal Troilo. Primero con Nelly v á s q u e z haciendo barrio de tango. Y luego con el polaco Goyeneche, que también podría haber estado tranquilamente incluido en este, en este Dream Team, haciendo el metejón. バッグの世界はありません。 バラントは高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高いい高い高い高い高い高い高い高い高いい高い高い高い高い高い高 ¿Dónde andará? Barrio de Tango, o q u e fue de aquella? Juana, la rubia que tanto amé, ¿sabrá que s u b i ó pensando en ella desde la tarde que la dejé? Barrio de Tango, luna y misterio desde el recuerdo. Vuelvo a ver un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén. 足がつい de la c u a l ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、l あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、a あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、o あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、l あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、a あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、o あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 Y a lo lejos la voz del pantoneón. Barria de t a n g o luna y misterio. Desde el recuerdo te vuelvo a ver. De 4 a 6, Los Cuatro f a n t á s t i c o s Me hiciera tu mirada. Yo ya no puedo vivir más, nena divina. Si hasta toda mi familia p a r e c ocupada, ha ido a consultar a una divina. Ya nadie puede curar mi matadura. Vivo muy triste y mi guitarra ya no c a n t a Hago fuerza para dormirme, pero el sueño está metido con vos. 何だ Aguantar mi metedura, podés estar bien segura que voy derecho al cajón. El día que te miré, me bastó p a convencerme que tu cariño y la muerte juegan conmigo a la vez. Todo el barrio del caso se ha enterado. Y no s algo que me quema el corazón. Cada vez que algún vecino interesado me pregunta cómo va mi m e t e j o n Ya nadie puede curar mi m e t a d u r a Vivo muy triste y mi guitarra ya no c a n t a Hago fuerza para dormirme, pero el sueño. Está metido con voz, me despertate o m a n t e n e d e despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Barrio de Tango y El Metejón, los dos primeros tangos de este bloque dedicado a Pichuco Troilo. Seguimos escuchando entonces a este gran b a n d o n e o n i s t a y, por supuesto, al director de orquesta, uno de los directores de orquestas más gloriosos de la historia de nuestro tango. ¿Quién dirigiría la orquesta de.? ¿Quién dirigiría este grupo que estamos armando? s es a l g a n Salgano, Salgano Troilo. Salgano Troilo, yo creo que uno, uno dirige y el otro escribe los arreglos.、Sí. Si, si usted quiere. Escuchamos Adiós, Nonino, y luego, por supuesto. i c h u q u e a n d o Cuatro Fantásticos. Lisa, Lamardo, Rosinski y Bonson. Los cuatro fantásticos. s Ir e así, a pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el Carguña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de j a z izquierdo a la mía, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. c u á n d o pero cuándo, si siempre estoy llegando.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 De 4 a 6, los 4 fantásticos. Cerramos este bloque dedicado a Aníbal Troilo con, un tema de, con una pieza de otro grande, de Astor Piazzola: Troilo haciendo、eh, verano porteño. Los Cuatro Fantásticos. Y de esta manera se termina una nueva edición, una nueva emisión de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la Radio Pública. Fue un verdadero placer compartir estas dos horas de música, de tango, hoy en particular con todos ustedes. Mi nombre es Nicolás Rosiski. Estuve fielmente acompañado por el señor Agustín Camisa. Muchísimas gracias, buenas noches. Estuve lealmente acompañado por el señor Emiliano Brescia. Ha sido un gran placer. Y me quiero despedir con las palabras del juez de la Suprema Corte de Justicia de Uganda, Rodrigo Lamardo, cuando declaraba la inconstitucionalidad del país. Se paró arriba del podio y le gritó a la población. Corte y confusión.